Tu minuto noticias, toda la actualidad universitaria. A partir de ahora la UEX será más comprometida y responsable socialmente y es que con el nuevo equipo de gobierno están surgiendo nuevas oficinas y servicios. Es el caso de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. Pero ¿cómo se consigue que nuestra universidad sea más responsable? Su directora Lola Gallardo nos lo explica. Introduciendo en la propia cultura y en la propia estrategia pues una serie de parámetros de orientaciones con el fin de alcanzar pues la satisfacción de todos los agentes, todas las personas que trabajan por y para la universidad. La responsabilidad social es una nueva forma de trabajar de las organizaciones y, por supuesto, nuestra universidad no ha querido ser menos. Los ámbitos económico, social y medioambiental serán sus puntos fuertes. Viernes 25 de marzo pasan tres minutos de las 12 del mediodía. reciben un saludo de quien te habla, Isabel. El Pagador, y bienvenido minuto a minuto al informativo de la Universidad de Extremadura. En unos instantes te ampliamos esta y otras noticias más. Nos vamos ahora rápidamente y echamos un vistazo por el panorama deportivo con David Silva. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Hola Isa, muy buenas a todos los oyentes de Onda Campus. Esta semana se presenta interesante la actualidad deportiva con la undécima jornada de la Liga de Comunicación en Badajoz. Y también echaremos un vistazo a los campeonatos de Raids de Aventura, potenciados por el SAFIDE. Eso será más tarde. Repasamos ahora otros asuntos de interés en Titulares con Álvaro Baena. Titulares Nace en la Universidad de Extremadura la Oficina de Responsabilidad Social. Guillermo Olcina será el nuevo decano de la Facultad de Ciencias del Deporte. Un vaso de leche caliente con galletas, la mejor receta para combatir el insomnio. Yerena 1911 es el primer corto que se presenta desde Onda Campus. Comenzábamos este informativo hablando de responsabilidad. Pues bien, se ha creado un nuevo organismo encargado de incluir dentro de la labor de la UEX el compromiso con la sociedad extremeña. De todo esto nos habla Irene Rangel. Con la llegada del nuevo rector a la Universidad de Extremadura llegan también las novedades a la misma. Uno de estos cambios es la reciente creación de la Oficina de Responsabilidad Social, un organismo que quiere transmitir la preocupación que la Universidad extremeña tiene por la sociedad de la región, según nos ha contado Lola Gallardo, su directora. Asimismo, nos ha explicado el objetivo con el que nace esta oficina de la siguiente manera. La idea fundamental es alcanzar la excelencia en las funciones básicas que realiza la universidad, que son la docencia y la investigación, partiendo de una sensibilización y, y el compromiso de todas las personas con la realización de acciones socialmente responsables. Aunque su andadura acaba de comenzar, tienen muy claros los objetivos que quieren alcanzar y para ello van a centrar su labor en tres ámbitos fundamentales. El económico, social y medioambiental. Pero bueno, la idea es que ese compromiso pues se vaya integrando, se vaya asumiendo eh, y que todos seamos coordinados siente por dónde tenemos que ir trabajando, de cosas que tenemos que ir haciendo para que al final pues eso podamos decir que la Universidad de Extremadura pues es socialmente responsable. Esta iniciativa tiene precedentes en otras universidades como la de Santiago de Compostela, la de Elche o algunas andaluzas, donde este organismo es a día de hoy una realidad consolidada. Y nos vamos ahora hasta Cáceres porque la Facultad de Ciencias del Deporte ya tiene nuevo decano. Por cierto, el más joven de la Uex con tan solo 32 años. Guillermo Olcina Camacho tomaba posesión esta semana en el rectorado tras el nombramiento de Sergio Ibáñez como vicerrector de profesorado. Ha sido elegido en las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo. Y Álvaro Baena tiene los detalles. Guillermo Olcina afronta con muchas ganas e ilusión esta nueva etapa y apuesta por una gestión transparente para mantener los niveles de excelencia que ha logrado el centro. Además, quiere continuar siendo una referencia nacional e internacional en el mundo deportivo. Entre los objetivos marcados apuesta por la consolidación de la implantación del grado, traer nuevos títulos a la facultad, ofrecer dobles títulos con otras universidades europeas y mantener el sistema de calidad. Guillermo Olcina es licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura. Como experiencia en gestión universitaria fue vicedecano de Coordinación y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias del Deporte desde el año 2005 al 2010 con el equipo de Sergio Ibáñez y ha sido decano en funciones desde enero. El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha presidido el acto acompañado de la secretaria general Inmaculada Domínguez, quien ha dado lectura a su nombramiento. El rector ha agradecido el compromiso mostrado por el nuevo decano, al que ha calificado como una persona con mentalidad abierta y valiente. Gracias, Álvaro. Y un apunte, la UX ha firmado un convenio con Intromac para el desarrollo del Máster en Geotecnologías Topográficas. El rector de la Universidad, segundo piriz y la vicepresidenta, segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, firmaban esta semana este acuerdo que posibilitará a los futuros graduados completamente su formación. Además han firmado un segundo convenio con el Grupo de Investigación Computación Hiperespectral, más conocido como Hipercomp, para la aplicación y desarrollo de la tecnología de análisis de imagen multiespectral e hiperespectral a los sectores de la construcción. Somos lo que comemos y lo que dormimos y hay quien no duerme bien. Los expertos de la UX recomiendan que si padecemos de insomnio, alimentos como cereales, leche o frutos rojos no deberían faltar nuestra mesilla de noche, puesto que nos ayudarán a conciliar mejor el sueño. Manu Vázquez tiene todos los datos. Los últimos estudios del Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura concluyen que controlando los alimentos que ingerimos y la hora a la que los tomamos podemos prevenir el insomnio y dormir mejor por las noches. Y es que, según nos indica Carmen Barriga, investigadora experta en crononutrición, hay alimentos muy determinados que contienen altas cantidades de triptófano, un aminoácido presente en la creación de melatonina, la hormona que regula nuestro sueño. Por eso los plátanos, los cereales, el tomate, la lechuga, el pescado, los frutos secos y los frutos rojos nos ayudan a conciliar mejor el sueño. Así que mejor tomarlos por la noche que por la mañana. para que en nuestro caso nos ayuden a regular el ritmo del sueño por la noche y la vigilia por el día. Las aplicaciones de este estudio son más que evidentes y es que todas las personas que padecen de insomnio y también niños y ancianos que no tienen bien regulados sus horas de sueño, pueden empezar por cuidar su alimentación para lograr así más fácilmente caer en brazos de morfeo. Pero Carmen Barriga apunta que hay otras soluciones, como por ejemplo cuidar la higiene del sueño. Para dormir bien, primero tener una buena higiene del sueño. Higiene del sueño se llama a, a dormir en una habitación que no tenga ruido, a no tener una temperatura alta, a que no haya iluminación. Y luego, además de eso, lo que tenemos que tomar es alimentos ricos en tritófanos. Actualmente, este grupo de investigación de la Universidad de Extremadura está trabajando para elaborar y comercializar un producto concentrado y natural que nos ayude a conciliar el sueño, pero hasta entonces tendremos que seguir utilizando el remedio casero, un vaso de leche caliente y unas galletas. Gracias, Manu. Y un apunte. Ya hay ganador de la sexta edición del concurso de modelismo estructural, un concurso que cada año celebra la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. En esta edición, los participantes se las han ingeniado para que su estructura, sin superar los 350 gramos, aguantara el mayor peso posible de carga. Y atención, porque Puente Chetos es el nombre de la estructura ganadora del primer premio por Alejandro Tobosa y José Carlos Torrico. Su obra, con tan solo 245 gramos de peso, ha soportado 220 kilómetros hilos. Este año se han presentado ocho trabajos en los que han participado un total de 20 alumnos. Los proyectos han sido fabricados íntegramente de balsa, y hilo de pescar y corcho. De esta forma los estudiantes juegan con los materiales para conseguir la estructura más liviana y fuerte. Un concurso de cortos, una idea, mucha ambición y gran talento es el resumen de la historia del primer cortometraje profesional del novel director José Antonio Montesinos. Isabel Pagador ha estado con él. Tras cursar la licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Extremadura, José Antonio Montesinos emigra a Madrid para cumplir su sueño, ser guionista. Ahora regresa a Tierras Extremeñas presentando Llerena 1911, un drama romántico grabado en la localidad pacense de yerena me pareció un lugar muy interesante, lleno de magia... ...y venía muy bien para la historia, para el drama romántico... ...de una chica que va buscando respuesta sobre su pasado en marzo de 2011 isabel granados entra en una hospedería de yerena solo ella sabe lo que ocurre dentro un libro de poesías de carolina coronado una fotografía de 1911 y hechos acontecidos un siglo antes jugarán un papel muy importante en su búsqueda de respuestas yerena 1911 es un drama romántico que no te dejará indiferente este proyecto nace en el seno del concurso de cortometrajes de ficción presentado por las hospederías de extremadura con el fin de promocionar las mismas y sus entornos en esta producción han colaborado la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, la Fundación Universidad Sociedad de la UEX, Onda Campus Radio Televisión y la Diputación de Badajoz. Todo un entramado para apoyar esta aventura audiovisual que no ha sido nada fácil. Participar en este certamen de corto es un gran reto porque teníamos que rodarlo en 14 horas, superar todas las dificultades como fue que la lluvia que cayó ese día el día 13 de marzo, también se nos juntó con los carnavales de Yerena y además de los clientes de las posaderías que las posaderías no estaba cerrada así que contamos con público en directo también. Los protagonistas de esta historia son el recién galardonado con el premio Reyes Abades en los Ampancracios de Cáceres, José Vicente Moirón, y la galardonada con el premio Jara Mejor Actriz, Maite Vallecillo. Pues hasta aquí Loqueado de Sí, una semana más la actualidad universitaria, llega David Silva con los deportes. pues como avanzamos anteriormente, vamos a echar un vistazo a la undécima jornada de la Liga de Comunicación Audiovisual, que está así de interesante. Resultados. Undécima jornada. Son los siguientes: Recreativo de juerga, 9 Aston Birra 8. Atlético Cap 5 Los Pantera 5. Hijos de Lobo 9 Este Agua 2. Descansa el apuesto. La clasificación va de la siguiente manera. Líder Atlético, Cap, con 26 puntos. Seguido del Apuesto, con 24. Tercero, Panteras, con 19. Cuarto, Belludos, con 18. Quinto, Recreativo, con 15. Sexto, Hijos de Lobón, con 10. Séptimo, este agua con 7. Y el colista cerrando la tabla, Aston Birra, con 4. Y para finalizar, repasemos los máximos goleadores de la liga, que son... Juanjo Pichichi, con 33. Seguido de Mora, con 30. Tercero, Nico, con 26. Al igual que Carlos Calvo... Con 26 dianas. Por otra parte, recordar que están en marcha las solicitudes para presentarse a los campeonatos de España universitarios de Raich de Aventura. Podrán entregar el ingreso correspondiente en la secretaría del SAFIDE, junto con un breve currículum deportivo, antes del 28 de marzo. Recuerden que si lográis medallas representando a la UX, podréis obtener becas. Más información en los teléfonos 927 25 70 25... 924 95 22 o en la web www.unex.es Pues hasta aquí toda la actualidad deportiva de la semana, reciban un cordial saludo, les habló David Silva. Gracias, David. Se si acaba nuestro tiempo. Agradecer la colaboración del Gabinete de Comunicación de la Uex Te espero la próxima semana, como siempre, aquí en Onda Campus. Que seas muy feliz. Minuto a Minuto, Onda Campus.